Estamos ubicados ahora frente a Casa de Gobierno en la capital de la r e p ú l i n a en Belgrano y la Prida, lugar donde、eh, bueno, trabajadores de, de la Fuerza de Seguridad Provincial están concentrándose en este lugar. Decíamos que、eh, hoy había una movilización de este sector y están aquí en estos momentos concentrando. y Queremos hablar con uno de los referentes, con Rubén Muñoz, para que nos cuente en principio. Bueno, ¿de qué se trata esta movilización? Rubén, buen día. Buen día, ¿cómo estás?、Eh, sí, estamos acá convocados por el Consejo del Bienestar Policial este, y no tan solo estamos en Vilma, e en este momento estamos en c h o l e c h u e l e estamos en El Bolsón, Bariloche que suspendió por cuestiones climáticas, Jacobasi, Roca, este, manifestándonos、eh, en otras localidades frente a las oficinas de l a n c e s En este caso, como es Vilma e y Capital, vamos a manifestarnos frente a Casa de Gobierno, también en el Ministerio de Seguridad y Justicia. Vamos a ir a l a n c e s también. Eh, y vamos a pasar por Jefatura de Policía reclamando l a celeridad en, en cuanto a, a los pagos en el sector de retirados y pensionados.、Eh, Rubén, en este sentido, bueno, han tenido reuniones con el gobierno provincial, han, han llevado adelante algunas notas en, en, con n a n c i a específicamente tratando de pedir justamente esto y no ha había. Habido... Sí,、eh, nos reunimos la semana pasada, este, el consejo se reunió con la licenciada、eh, Bucci. del Ministerio de Seguridad y Justicia, se le entregó un petitorio, se le informó de la situación, en lo que va del año ya van siete meses y el personal de retirado no ha recibido ningún incremento en su salario, estamos viendo que compañeros realmente se le está haciendo muy, muy difícil con esta inflación que hay en el país llegar a fin de mes, tenemos testimonios y hemos hecho público caso de este, compañeros que sus hijos han tenido que reduzcar lastimosamente lo tengo que decir, reduzcar en la basura para poder comer, así que más tratándose de un, de un sector de De, de personas con, con bueno, la, la gran mayoría necesitan medicaciones, este, están en un una vulnerabilidad total, así que es por eso que nos vemos obligados este, a movilizarnos y a salir a la calle nuevamente. ¿Retiramos solamente por pensionados y jubilados de la policía o tiene que ver también con una parte activa? No,、bueno, no, no, es por,、eh, exclusivamente por retirados y pensionados y es este, específicamente reclamando una celeridad en los tiempos del gobierno y de lanzas. Eh, bueno, Rubén, ¿y en este sentido, ¿qué nos puede decir? Porque、eh, han tenido, decíamos, reuniones con el, con el gobierno provincial para los trabajadores activos, que también era una de las cuestiones pendientes. Sí,、eh, en, en ese aspecto, tenemos que decir que el Consejo de Bienestar está siendo tratado、eh, para, un pronto, para que sea decretado prontamente en toda la provincia para actuar como un canal de diálogo oficial entre. Gobierno, entre el Poder Ejecutivo y, y la Fuerza Policial. Así que en ese sentido seguimos construyendo, este, pero、eh, vemos que en este caso, en el sector de los retirados y viendo la necesidad urgente que tienen, este, vemos que tenemos que salir y visibilizar y movilizar. Este, y también ellos ya, están, ya tienen e l conocimiento porque el Consejo ya les llevó la semana pasada este, lo, lo mismo que vamos a presentar hoy, ya se lo presentamos este, la semana pasada. Y en cuanto a la zona austral, también es otro de los reclamos, me imagino, para、ti. Sí, la zona austral es un reclamo que está llevando el personal de retirado y pensionado también,、eh, que ha recibido este, un compromiso de parte de la gobernadora en, en interceder en, en ese aspecto. Así que, este, por el momento, ese reclamo de zona austral, el Consejo de Bienestar todavía no lo está tomando, pero si vemos que las cosas no, no, no suceden como deberían suceder, seguramente más adelante nos vamos a ver involucrados en e s e reclamo también. ¿Hay、sí, una entrega de nota para la jornada de h o Sí, estamos, vamos a entregar una nota donde e l solicitamos a la gobernadora. Este, como ya lo, lo he dicho, de una prontitud en cuanto a la temática salarial de los retirados y pensionados. Gracias a ustedes. Gracias. Muy bien, la palabra entonces de Rubén Muñoz, es uno de los referentes de la Policía de Río Negro. Bueno, reclamando entonces para los、eh, retirados y pensionados de la Policía,、uh -huh. b、bueno, u esta n o e celeridad que se le pide en cuanto a los、eh, incrementos salariales que no se han llevado a la.